Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿todo bien vos? Sí, feliz, feliz porque ayer、eh, se nos dio el partido y que lo venimos buscando ya de hace rato y bueno, veníamos empatando con, empatamos con Sarmiento, después、eh, perdimos contra Centro Oeste y bueno,、eh, el domingo pasado con. contra el boy que que era un rival muy fuerte dejamos todo pero bueno、eh, y bueno ayer se nos dio así que feliz feliz maxi Sí, í、eh, c ó m o está s buen día maxi te saluda buen día carolina、eh, como decías vos、eh, cuando inició el torneo muchos daban por A d e l g r a n o como uno de los grandes candidatos, de hecho, después de, de ese amistoso contra el Boy y, y de las primeras fechas, parecía que iba a ser el gran candidato y después se l e estaba complicando las últimas fechas. Sí, sí. Eh, eh, sí, el amistoso que jugamos contra el, contra el Boy ganamos.、Eh, así que a, veníamos bien, pero bueno, viste que siempre hay. Ese, esa baja, pero nunca no, nos dimos por vencidas.、Eh, como nos decía nuestra d T, levantar la cabeza y seguir. Y así fue, v e n í a m o s e n t r e n a n d o toda la semana y poniendo todo de nosotras y, y, y, y seguir, y seguir, y bueno,、eh, acá estamos en la lucha. Sin duda. Sin duda, me estábamos diciendo que están casi con un pie y medio dentro de la clasificación, estaban esperando un, el último fin de semana. Este, pero sin duda, los partidos como, como el de ayer este, deben generar un, un clima de tensión en ustedes, ¿o ¿no? o Esto de saber que te necesitas ganar sí o sí y que, bueno, venían de unas derrotas y de unos empates,、eh, se viven d i s t i n t o n o Se preparan d i s t i n t o o los primeros minutos、eh, entras a jugar de forma más tensionada que un partido normal. Sí, no, no sé, bueno, yo siempre entro media nerviosa los primeros minutos, pero después como que, que me busca el mando y, y ahí sí voy acomodando a mi equipo, dándole s ese apoyo que, que siempre mis compañeras necesitan. Pero sí, sí, venimos entrenando bien firmes porque nos queda una fecha y, y vamos por todo. No es que vamos ahí nomás, vamos por todo porque queremos ser.、Eh, Una de, de las clasificadas、eh, del torneo.、Bueno. Eh, Carolina, ¿cómo es tu historia con el fútbol? A ver, contanos, ¿cuánto hace que jugás? ¿Desde cuándo? ¿En dónde? Bueno, yo vengo jugando desde los siete años.、Eh, yo empecé a jugar en, en el barrio, acá del Río Tuel.、Eh, empecé a jugar con mi hermano más chico. Eh, eh, Un hombre ahí del barrio que le decíamos el cata,、eh, tenía un equipito. Y yo siempre quise jugar a la pelota y, y bueno, mi papá me decía, sí, anda. La única que por ahí no quería porque era muy chica y tenía、mm -hmm. miedo que, que me lesione algo, era、claro. mi mamá.、Ajá. Pero bueno, viste que, que el padre siempre da el apoyo.、Claro. Así que bueno,、eh, jugué. Seguí, seguí y cuando cumplí mis 16 años entré a jugar con mi hermana Olga al Estadio Municipal, que en ese momento lo tenía Mari Acevedo、eh, con Marcela Castro. Y bueno, seguí hasta mis 17, que, que justo en un, en un campeonato vino Eh, no me acuerdo si era el encargado de la selección argentina o, el, o no me acuerdo bien.、Sí. Y vinieron a convocar chicas, y en una de esas estaba yo.、Mm. Y, y bueno, viste, como esto, un, un, una piba cuando recién arranca y toma decisiones que, que, que por ahí te arrepentís, y bueno, a mí me pasó eso. Eh, dejé mi sueño por una decisión y, y bueno hoy en día me arrepiento <ríe> pero bueno después yo me fui a jugar、eh, a t r e n k r a u k e n con Raúl con un equipo de pequeño Tobías y bueno ahí fuimos a jugar a, a, a muchas partes también、eh, me había ese mismo hombre nos, nos llevaba a A, a, por ejemplo a probar y bueno justo él tenía contactos con San Lorenzo yo era una de esas que quedé de defensora pero bueno yo justo cuando a mí me hacen los estudios y todo quedo embarazada、ah, mira. <ríe> así a que bueno、eh, viste es como qué sé yo ¿eh? Era algo no, muy... no tenía que ser.、Sí. <ríe> no tenía que ser. Sí, era, justo. Fue, era algo muy raro porque yo siempre soñé con, con llegar lejos. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, pues como vos decís, no tenía que ser.、Mm. Y bueno, después que, que yo tuve mi nena, eh, eh, jugábamos en, en, en Cancha Chica. Como era antes, de fútbol 5,、claro. porque en ese tiempo se había terminado eh, eh, jugar en fútbol 11.、Mm. Después que mi nena cumple el año y medio,、eh, yo arranqué a boxear. También fui boxeadora. Mirá. Y bueno,、eh, pero me tiraba mucho más el ...el fútbol.、Mm. Así que ...así que bueno, y bueno, veníamos jugando、eh, cancha de, de fútbol 5 y demás. Campeonatos chiquitos, todo así.、Mm. Pero bueno, mi sueño era volver a jugar de vuelta en Cancha de once. Y no tenía, no, no tenía, no, no sabía quién era el equipo que, que, que estaba bien armado, que, que buscaba el sueño como yo buscaba de jugar en Cancha de o n 11. Mi nene, mi hijo está jugando en la categoría 2009 de Belgrano. Y él mismo me dice que empiece, que, que hable con t e l v i y pregunte. Y sí, fue así. Así que hablé con t e l v i y me dijo que, que, que vaya y que si me gustaba,、eh, cómo entrenaba y demás, que me podía quedar. Y así es, acá estoy firme con ella, va a ser un año ahora. Y nada. Con ella a todos lados, porque... Somos un equipo maravilloso, tengo unas compañeras muy buenas y, y tienen el mismo sueño que yo, de, de llegar a lejos. Carolina, digamos que como este torneo de la a Liga Cultural les cumplió e l sueño a muchas, porque digamos, hay muchas chicas que, que nosotros hemos hablado que decían nunca había jugado fútbol o n c era e mi sueño, y ahora vos decís que era volver a jugar fútbol once era un sueño, digamos como que. El torneo, la verdad, está, estuvo buenísimo, está buenísimo desde ese lado, ¿no? De que, de que pudieron cumplir esto de jugar un torneo organizado, de, que tiene medianamente buena difusión y que, y, y, están, y que tiene buen nivel también y están jugándolo, me parece que, que está buenísimo. Sí, sí, eso es, es verdad lo que vos decís. Hay muchas chicas que, que, que están cumpliendo su sueño y, y me parece maravilloso porque.、Eh, Es algo que, no sé, una sensación una alegría que, que tenemos cada una, no solo las chicas, sino los familiares que siempre nos acompañan en cada partido y, y ver a jugar a una de nosotras, eso se le, le, se le llena el corazón de alegría, es un decir, ¿no?、Okay. ¿Y todavía está el, el, esa esperancita, ese sueño de jugar en, en primera en Buenos Aires o, o ya la vida va por otro lado? Y no sé, pero sí, me encantaría, me encantaría, ¿por qué no? <ríe>、eh, pero sí, sí, sí, sí. Eh, eh, acá te,、eh, Ale Verón nos tira el dato de que tu hermana es、eh, de Tede Sarmiento. Sí, es Sarmiento. ¿Y cómo es eso? Que Olga、eh, dirige Sarmiento y no tiene a la hermana jugando ahí. Y lo que pasa e que, que, justo, bueno, cuando yo empecé a entrenar,、eh, ella no, no estaba todavía. Ella empezó hace poquito,、ah. en, antes de empezar el torneo,、mm. empezó ella a, a estar en, en Sarmiento. Pero, igual.、Eh, Lo único que, que por ahí nos、eh, no reconoce es cuando hay que jugar en contra.、Claro. Después、eh, somos hermanas y, y familia en todos lados. Sí, sí, sí, sí. más vale. ¿Y ya la, la enfrentaron? ¿Enfrentaron a Sarmiento, sí? Sí, yo justo no pude jugar en ese partido porque se me habían enfermado los nenes.、Ah. Y bueno, no, yo... fue una, no fue una excusa. Fueron unos、no, nenes no, enfermos. No, no, no. b u e No fue una excusa,、eh, pero sí, todo me decía: para mí, bueno, q u i si s te j u g a r para tener miedo de tu hermano.、No、claro. Sé. No, no, no. Pero bueno,、eh, justo ese, ese fin de semana yo no pude、eh, ir a entrenar ni en toda la semana. Y por respeto a mis compañeras,、eh, que ellas se rompen el lomo a ir a entrenar y dejar、eh, cada uno a sus hijos,、eh, su trabajo o demás, que lo que ellas tienen. Y por respeto a mi compañera, yo decidí y dije a t e l v i de no ir a entrenar y que pongan a las chicas que van a entrenar.、Claro. Bien. Bien, Maxi, no sé si quedó algo. No, no. Esta consulta, porque es una constante. Muchas chicas que las que hablamos, que muchas empezaron, casi todas las que hablamos empezaron en el estadio. Digo,、eh, ¿se conoce, El ambiente de ustedes del fútbol femenino un poco se conoce entre todas o no. Casi, veo que muchas empezaron en el estadio. y Después se fueron distribuyendo por los clubes. O sea, ¿sí? Es así, es, es chico el ambiente. Se conocen, va a jugar contra un equipo y tienes varias conocidas del otro equipo. Sí, sí, la mitad que va a mí me conoce de todos los, de los equipos, ¿Todo?、eh, pero sí, sí, es verdad. La mitad de las chicas salimos del estadio municipal.、Mm. No es que salimos de barrio. e h Algunas sí salieron de barrio, que, viste con el tema de los torneos. Los、uh -huh. campeonatos chiquitos, viste, también nos conocíamos ahí. Pero sí, la mitad de, la, de las chicas que, que jugamos juntas y demás salimos del estadio municipal de cuando estaba María Acevedo y Marcela Castro.、Claro. Bien. Bien, Carolina,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir.、Eh, si no, muchísimas gracias、eh, por estos minutos y compartir、eh, tu historia aquí en k e r m é s No, no, gracias a usted por. por Haberme llamado y nada, un saludo para las chicas de Belgrano que, que se nos da. y Así que nada, a ti re feliz. <risa> bueno, muy bien.、Eh, gracias por compartir esa alegría. Entonces,、eh, que, no, tenga, gracias a que tengas buen día, Carolina. Igualmente. Bien.